Buenos días, ¿cómo va? Gente de Carmes, audiencia, siempre acompañando. Bueno, eh, es así, que ¿se va a analizar o por lo menos repensar el aceite que consumimos como, como consumidores, como, este, como parte de la sociedad? Sí, bueno, esta idea, esta iniciativa nació a partir de lo que veo constantemente en la calle o lo que está ocurriendo con la gente. Eh, vemos que están dando vuelta un montón de de aceites que que vemos que no están dando resultados eh, que no que no saben qué es lo que tienen cómo están hechos qué componentes entonces bueno me parece que ya es hora de volver a las actividades de información de advertencias Y bueno, de ahí se me ocurrió traer a Daniel Núñez, neurólogo, farmacólogo, que es un poco nuestro ángel de la guarda de la familia porque fue el médico que se puso nuestra lucha al hombro hace siete años atrás. Y, y bueno, es hora también de que esta información salga... ...salga de, de un médico, ¿no?, que es lo que no vemos eh, a menudo... ...que salgan un poco a, a contar y a explicar toda toda esta historia. Así que, felices de poder, y también mucha gente necesita que esta información salga de, de, de un médico, ¿no? Porque esto ya es ciencia, esto ya es medicina... Ya no es una medicina alternativa para el que se está por morir y bueno, dale cannabis que vemos qué pasa. Así que bueno, contento, vamos a ver qué pasa. en Respecto a esta cuestión que vos haces hincapié en que un médico le da como una palabra este más o menos autorizada a un aceite que consumimos. Eh, también hay ya en Santa Rosa lugares donde se pueden cons conseguir aceites que vienen de otros lados, que vienen con, con las eh, firmas de laboratorios. Es más, eh, en los medios nacionales hay una empresa, Ratizalil, que vende una, una crema con eh, CBD. Digamos, que la vendan desde un lugar este más o menos autorizado. ¿Te da certeza de que lo que vos estás tomando, te estás poniendo, es realmente cannabis? Sí. Mira, yo te voy a hablar por una experiencia personal a mí no me da ninguna certeza de nada nada más que la medicina que yo hago en mi patio para ini aquí eh, acá hay hay estudios y evidencias que, que la planta trabaja en eh, en conjunto, digamos, no ya pasarla por por un laboratorio y sintetizar y hacer un aceite, estamos perdiendo en el camino muchísimas propiedades que, que, que al, al, al transformar o a la forma de, de extracción estamos seguramente bajando la calidad del producto. ¿Y cómo hacemos para saber lo que lo que compramos es realmente lo que necesitamos y lo que nos va a hacer bien? Y el que compra aceite, yo le aconsejo primero que trate de no comprarlo y hacerlo él mismo y va a saber exactamente qué es lo que está consumiendo. Eh, hoy en día podemos trabajar ya con plantas genéticamente, eh, donde vamos a, a cultivar esas plantas con los componentes que necesitemos consumir Para, para la patología puntual que tenemos, porque no es el mismo aceite para todo el mundo. Entonces, yo vengo o, o, o tratamos o tengo charlas con personas que me traen un frasco y me preguntan, che, ¿y esto es bueno o que no? Hoy en día acá en La Pampa no hay un cromatógrafo para poder hacer un análisis del, del, del aceite que vamos a consumir. Entonces, desde... Desde mi persona eh, me parece que es, es fundamental ya empezar a, a, a reeducar y, y, y poner en advertencia un poco al consumidor de cannabis eh, tres o cuatro preguntas básicas que tienen que hacer cuando van a conseguir eso. Eh, mañana también, Rodrigo, se va a hacer la presentación este, ahí formal de este registro de autocultivadores que impulsaron desde el Consejo Deliberante. Un proyecto que se militó, que se trabajó, que tuvo muchas personas dando vuelta en el Consejo hasta que finalmente se aprobó como ordenanza. Después, el trabajo de todo eso parece que no rindió esos frutos que estaban esperando porque solamente siete personas en todo Santa Rosa ...se han registrado finalmente para poder cultivar... Eh, ...¿qué visión tenés de esto que ha pasado con este registro? Mira justamente eso lo leí en el medio de ustedes... ...creo que fue la semana pasada... ...y oh casualidad que esta jornada yo ya la había organizado... ...y los había invitado a la gente de la municipalidad como para darle un poco más de, de manija, porque tengo muchas consultas sobre el tema y, y bueno yo los mando allí a, a, a que consulten, pero no no no es lo mismo. Entonces es una oportunidad ahora también para empezar a darle la importancia que tiene esto, no por lo menos desde nuestro punto de vista. Este y, y bueno vamos a desde desde mi persona también voy a tratar de incentivar de poder eh dar más información de de de de poder acercar a la gente al municipio para que para que se empiecen a registrar, porque me parece que es un hecho importante en nuestro país este y no se le dio la, la importancia que, que, que eso merece, ¿no? Entonces es un buen momento para, nada, para empezar a mover la pelota de cero, eh, sin mirar para atrás, cada uno tendrá sus tiempos y sus intereses, y hoy mis tiempos y mis intereses me obligan a, a empezar a, a, a moverme de vuelta. Eh, mañana en estas jornadas, eh, aparte del doctor Núñez, ¿quién más va a, van a estar, van a participar? Y también hemos invitado a la gente de Canagen, es un equipo que está un equipo local que está trabajando en conservación de especies, en cultivos de especies locales, en, en, en semillas, eh, que van a dar una charla interesante y también van a poner en conciencia la gente de, en el tema de compra de semillas porque mismo como compras un aceite sin saber su procedencia, también agarrás por internet y hay miles de gente que vende semillas, pero tampoco tenés la certeza de que lo que llegue a tu casa es lo que te, lo que vos compraste, ¿no? Entonces, bueno, es eh, empezamos con jornadas informativas, Eh, me parece que lo que están haciendo es muy importante, la invitación de Daniel, la palabra de un médico creo que, que también puede dar un puntapié inicial a que se empiecen a acercar los médicos de nuestra provincia. Eh, a dar la cara, no están haciendo nada malo, al contrario, están ayudando a la gente a, a acompañarlos en cómo ellos se quieren sentir mejor. Y ya esto es parte de la medicina, entonces es hora de que empecemos a, a, a trabajar en conjunto, que ahí está el éxito. No ser tan caretas. Y por no lo quise decir, pero sí. Eh, bueno Rodríguez, si quiere algo por decir o para invitar mañana a partir de las 4 de la tarde en el CMC, así es Mañana a las 4 de la tarde en el CMC eh, hay un cupo por distanciamiento Esto va a ser por orden de llegada, es libre y gratuito El que quiera colaborar con algo para poder seguir haciendo esto Que más allá de que sea don todo tiene un costo operario Pero bueno, nada, el amor es más fuerte Bueno Rodríguez, muchas gracias gracias a ustedes y los esperamos mañana a todos mañana cuatro de la tarde a partir de las 4 de la tarde en el cmc estas charlas para saber qué aceite consumimos si el doctor lo sabe y sobre todo si ese aceite es el que nosotros necesitamos para nuestro cuerpo